En la radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, Una Alternativa, junto a su gran amigo Claudio Rojas. Temas importantes que te harán reflexionar, pensar, meditar. Si tú no quieres abrir tu mente, por favor, cambia la radio en este momento. Si quieres encontrarte con un programa refrescante... ...que te va a hacer pensar, meditar y cuestionártelo todo... ...por favor, continúa nuestra sintonía... ...aquí está con ustedes, una vez más... ...Claudio Alfonso Rojas... ...bienvenidos a La Verdad, Una Alternativa. ¿Cómo estás Juan Carlos? ¿Cómo están queridos auditores? Aquí estamos nuevamente felices junto a ustedes... ...mirando la cordillera aquí en Puente Alto... ...una, una cordillera llena de sol todavía... ...a esta hora tenemos sol, intenso sol... ...ha hecho bastante calor hoy día... Y ha sido pero de todo de todo no ha sido extremo así que bastante agradable y hay una temperatura agradable no no hay no hay un calor sofocante bueno eh, queridos eh, auditores hoy día vamos a terminar el tema que estábamos conversando la semana pasada y vamos a entrar en, en otra temática relacionada con los últimos tiempos pero antes eh, tenemos el el, de, el vamos a comentar dos palabritas de, de lo que está pasando aquí en Chile porque han pasado algunas cosas que vale la pena que comentemos el domingo recién pasado una votación eh, por la municipal en las municipalidades de, de, del, del país ¿ya? Eh, una votación que en el fondo es referencial no es vinculante, o sea el resultado si bien es cierto es un resultado muy abultado muy bastante concluyente es una manifestación más del pueblo, sin embargo, el, el gobierno y el parlamento ha seguido solos de ella, no la consideran porque eh, no todas las municipalidades preguntaban lo mismo, de partida. Eh, hay algunas municipalidades que no preguntaban por la Asamblea Constituyente, sí preguntaban por el cambiar la constitución, pero daban otras alternativas, una una convención mixta y una, digamos, un, con, un, con, una convención constituyente, bien digo. Entonces, en la mixta da, da la posibilidad de que hayan algunas personas elegidas, pero, pero los independientes no tienen cabida. Y el Parlamento acaba de hacer valer el acuerdo parlamentario del 15 del 11 y en votación abrumadora aprobaron en la manera de o sea el cambiar la constitución por la vía que ellos quieren que es una convención constituyente o sea ellos mismos o, o la gente de partidos los partidos políticos cambian la constitución entonces es lo mismo es una burla es una cosa que se sigue burlando del pueblo el parlamento que al principio se, se desmarcó un poco del gobierno porque se sintió que eh, parte del problema. Ahora se ha puesto al lado del gobierno y, y de alguna manera le presta ropa, como se dice, o, le, o le, le, le, lo sostiene porque un gobierno con un 4% de apoyo no se sostiene en ninguna parte del mundo. Aquí en Chile lo sostiene el Parlamento, aunque ustedes no lo crean. En este momento el Parlamento lo está sosteniendo. Nosotros tenemos que tocar atacar al parlamento que ellos creen que eh, están como al margen de, de ser tocados por el pueblo y en realidad nosotros debiéramos, ellos son en este momento los principales culpables de lo que está pasando. Ahora, antes de ir con el audio de que nos están esperando, digamos para terminar las ideas, eh, tenemos que ha aumentado mucho la represión. Se dice que carabineros eh, le volvió la mesa al gobierno porque quieren que le den carta blanca. Y el gobierno eh se dio en el sentido porque si no si no tiene carabineros, ¿quién lo protege? ¿Quién impide que el pueblo creo no que el gobierno, si no están carabineros? Entonces, y los militares no se meten porque porque no es no es el momento para ellos para involucrarse porque un gobierno con un 4% de apoyo que eh, les significa a ellos que tienen una, una imagen muy deteriorada después de la dictadura, eh, le significaría a ellos eh, empeorar más aún su imagen. Y no están apoyar, apoyando a un gobierno que tiene un 4% de apoyo, o sea, no, no, no tienen ningún apoyo popular. Sería ir contra todo el país. Entonces, no no, no, no están en ese sentido los militares sean ...se han puesto un poco al lado, al margen. Seguramente si no llegamos a una situación extrema van a... a... Ya, ¿vamos con el audio? Eh, ¿Te llegó una pregunta a ver si usted lo entraba? Sí, por supuesto. Valeria Oporto te dice... Buenas, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes Claudio. Entonces, ¿qué importancia tuvo la consulta ciudadana que hicieron en Puente Alto? Bueno... Eh tuvo importancia como una manifestación popular pero lamentablemente no tuvo tal como dijimos y siempre dijimos no es vinculante es solamente, es lo mismo que tiene el mismo efecto que una protesta grande pero eh, manifestamos un 90% quiere cambiar la constitución aproximadamente y la inmensa mayoría, eh, sobre el 80% está por la asamblea constituyente pero el gobierno ni el parlamento, como estábamos diciendo, no la tomó en consideración. El gobierno porque no le conviene, por ningún motivo. Y el parlamento porque perderían su protagonismo y y dejarían de... No tendría ningún sentido ellos, no tendría ninguna función. Entonces, como no quieren dejar de participar, ellos se meten. Hacen como que representan al pueblo y nos siguen engañando como nos han engañado siempre. Vamos. Buenas noches, audiencia de Radio FM 107.5 Puente Alto. Buenas noches, Claudio, María Cecilia, audiencia de La Verdad, Una Alternativa. Los nubarrones del fascismo se extienden sobre nuestra América Latina. Se hacen presentes con violencia descarnada. Chile vive tiempos demoníacos, Bolivia le sigue. Brasil ya es un producto fascista donde la autoridad desangra, aprieta y daña. Uruguay está ahora por entrar en la lista. El progresismo se autodestruyó y las puertas se abrieron para dar el giro final a la derechización. Un giro que puede ser terrible. El pasado 24 de noviembre, en un balotaje inevitable, triunfó el candidato blanco Luis Lacalle Pou, triunfo un gobierno que va de la mano de una serie de acuerdos políticos con hombres y con corrientes ideológicas que pueden perfectamente hacer añicos las libertades, las luchas sociales y la democracia en Uruguay. Uno de los aliados de Luis Lacalle Pou es un partido político fundado por un ex militar retirado que hasta hace menos de un año fue comandante en jefe del ejército del gobierno progresista ...del presidente Tabaré Vázquez. Me refiero al general Guido Manini Ríos. Es la cabeza visible de un militarismo reaccionario... ...ahora partícipe del sistema político legítimamente. Y esto nos preocupa, nos pone alertas... ...porque el contexto regional no es saludable... ...y lo que se avecina en el Uruguay... ...creemos que tampoco lo es. Por esa misma razón... ...en un país que en 15 años de gobierno de izquierda... ...la cultura de la impunidad en materia de derechos humanos... ...en materia de los responsables de violaciones de esos derechos... ...y de delitos de esa de esa humanidad y del castigo a esos genocidas y torturadores... ...fue una constante oprobiosa y que ahora la derecha está sentada... ...en el sillón presidencial el sentimiento de repudio al fascismo y la resistencia a una militarización de las calles en Puerta se hizo sentir estrepitosamente ayer miércoles 18 de diciembre frente al centro militar en pleno centro de la capital de Uruguay, Montevideo. Diferentes colectivos hicieron posible una marcha contra el fascismo al grito de alerta, alerta que camina la lucha antifascista por América Latina. Casi 2.000 personas se concentraron pacíficamente y se movilizaron con pancartas y con cánticos, dando al gobierno entrante un mensaje de resistencia, un mensaje en el que se resume perfectamente dos premisas. El fascismo no pasará en Uruguay y con el fascismo no se discute, se lo combate. La proclama que se leyó es clara y la compartimos con ustedes. Estamos acá dando un grito de libertad y rebeldía. Estamos acá porque esta es una cueva de miliqueros defendiendo golpes de Estado y represores de ayer y de hoy. Estamos acá por quienes lucharon por un mundo justo y quedaron en el camino. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Estamos acá porque con el fascismo no se dialoga, ni se negocia, ni se tranza. Estamos acá porque hay que tirar abajo toda esta impunidad. No pasará la impunidad sobre nuestra memoria, no pasará tu política miliquera sobre nuestros barrios, no pasará tu violencia machista, no pasará tu desprecio por mi identidad de género, no pasará tu mercado sobre nuestros espacios creativos, no pasará tu fábrica sobre nuestros ríos y no pasará tu fascismo sobre nuestra resistencia. Esta es la proclama entonces que se leyó frente al centro militar en el cruce de la avenida Libertador y Paysandú, frente a una vigilancia policial mesurada, pero que estaba naturalmente en estado de alerta y registrando gráficamente toda la movilización que se montó allí, eh, frente a, este, a esta institución que concentra o nuclea a los militares uruguayos. Este fue el informe, entonces... Desde la redacción de Antimafia 2000 de Montevideo, Uruguay, les hablo, Giorgio Almendras. Bueno, eh, queridos auditores, estamos de vuelta. Vamos a terminar de, de conversar lo que estábamos conversando la semana recién pasada y donde estábamos en, entrando al tema hablamos del algo del, de la influencia del demonio. No hablamos de profundidad del demonio ni del anticristo, porque lo tenemos que hablar más adelante lo vamos a hacer en profundidad pero hablamos de la influencia donde veíamos en el mundo la influencia del demonio y quiénes son aquellos que llevan los, los portadores los líderes de esta influencia son los llamados Illuminatis que son personajes muy de moda los Illuminatis Dice, Lucifer Light Beers, significa iluminado o seguidores de la luz de Lucifer. Todos nosotros, me incluyo, estábamos equivocados. Con el, hasta para el idioma nos engañan. La palabra iluminado no significa lleno de luz. Luminoso es lleno de luz. Iluminado es sin luz. Por ejemplo, la palabra real es una cosa y lo contrario es irreal. La palabra regular es una cosa y lo contrario es irregular. La palabra luminoso o iluminado es una cosa. La palabra iluminado es falto de luz, no, no lleno de luz como pensábamos todos. Entonces, hasta en eso nos engañan pues ellos le sirven a Satanás y su propósito es tomar el control del mundo con el llamado Nuevo Orden Mundial en estos tiempos modernos, se le ha llamado también globalización, que suena muy bonito. Hasta nos convencieron de que un iluminado era lleno de luz y es justamente lo contrario de acuerdo al idioma español. Las metas de los Illuminati son siete y es importante que las, las, las digamos porque son muy importante conocerla primero abolir todos los gobiernos nacionales o sea eso tiene sentido con lo de llevar a cabo la globalización al extremo si bien es cierto hoy día los gobiernos están pero los personajes los presidentes son verdaderos títeres que siguen una agenda por lo tanto eh, desde el presidente de estados unidos eh, para abajo son todos títulos aunque parezca eh, irrisorio porque ellos tienen que cumplir ciertas cosas que se les dice abolir todas las religiones excepto el satanismo abolir la familia abolir la propiedad privada no vamos a tener nada abolir el patriotismo o sea, los que sean patriotas, de defensores de una bandera, no, van a quedar fuera. Y abolir la propiedad de herencia con impuestos muy altos. Creación de un gobierno mundial bajo las Naciones Unidas, controlado por ellos. Ahora, esto es absolutamente concordante con lo que hablamos cuando hablamos de la Agenda 2030. Hay muchas cosas que aparecen claramente en la agenda 2030 que son justamente los objetivos principales de los illuminatis entonces eh, es importante eh, vamos a esto se lo mencionó ya vamos a retomar cuando hablemos de más en profundidad sobre el anticristo vamos a retomar este tema pero eh, es un tema muy fuerte entonces hay que lo digiriendo de a poco eh, no podemos darlo de golpe porque si no no lo pueden digerir y eh, Vamos a entrar en otro tema que también se los hemos mencionado en otras oportunidades un fenómeno que va que estamos próximos a vivir que se llama el aviso o el gran aviso es un fenómeno que está descrito eh, es difícil eh, para cualquier persona detectarlo en la biblia pero está en eh, Pero ha sido dicho por muchos profetas, videntes, eh, beatos, santos que han habido a lo largo de los años en este mundo donde el gobierno, el demonio siempre está presente y gobierna, siempre como una manera de contrarrestar esa influencia, están naciendo santos, están naciendo videntes, están naciendo profetas, porque Dios siempre quiere comunicarse con el hombre. Las catástrofes naturales han aumentado muy fuertemente desde agosto recién pasado en todo el mundo, ostensiblemente y es cuestión de leer e investigar un poco tan solo, a nivel mundial. ¿Podemos atribuir esto al mal llamado calentamiento global? ¿O al cambio climático de los que hemos tratado aquí? que te genera? ¿Tiene que ver con el cambio climático, el despertar de los volcanes? ¿Los terremotos que han aumentado mucho en los países donde incluso no se dan? ¿Y qué decir de las grietas que son inexplicables por los expertos? ¿Sin contar con los tifones, huracanes, inundaciones e incendios? ¿Acaso no son los grandes signos profetizados que van aumentando, que están empezando y van a ir aumentando? Al punto que hoy día tenemos catástrofes donde mueren 200, 300 personas. Y pronto tendremos catástrofes donde los muertos los contemos por millones. No quiero ser alarmista, pero es la verdad. Prefiero prefiero decir que me crean loco, pero que el día de mañana cuando eso lo vean, ustedes van a decir, oiga, un loco en la radio lo dijo. Entonces... Una purificación puesta en acción por una intensa y profunda actividad solar causará en los próximos años de vuestro tiempo trágicos pero necesarios cambios de la corteza terrestre implicando a toda la humanidad. Las últimas manchas solares que vuestros científicos conocen bien son la causa de gigantescas explosiones solares las cuales dirigen también sobre la Tierra en 5 minutos de vuestro tiempo cargas inmensas de energía magnética y de energía psíquica que sacuden las fuerzas de la naturaleza, el fuego, el agua, la tierra y el aire. Esta energía, además de alterar todos los medios de comunicación existentes, está en grado también de activar los más potentes volcanes presentes en la Tierra. Esto fue dicho por Astar Cheran y Setunchenar, desde la astronave Ya, a través de Giorgio Mongiovani, el 20 de marzo del 2007. Un mensaje que guarda relación con el tema que estamos hablando. Ahora, signos antes del aviso, para ver si estamos cerca. Mensajes dado a un vidente que se llama Pequeña Alma, un vidente español. Dice, la furia de la naturaleza en aumento, terremotos, tsunamis, huracanes. Grandes catástrofes en el mundo. Miles de personas morirán próximamente en diferentes sitios y éstas no están preparadas. Tormentas de calor, incendios forestales cada vez más intensos. Apocalipsis 16, 8 y 9. Colapso económico mundial. Caída en las bolsas de valores del mundo. Todas las monedas sin previo aviso pierden su poder adquisitivo, generando revueltas, asaltos, saqueos saqueos de tiendas y supermercados, turbas y de gentes enloquecidas por el hambre. Esto ha sido planeado de antemano para generar pánico y escasez después que sobrevenga el gran aviso, aprovechar el caos y la angustia para proclamar una moneda única mundial que será el microchip. Este será implantado en la mano derecha de forma obligatoria y nadie podrá comprar ni vender si no lleva instalada la marca de la bestia. Apocalipsis 13, 16, 18. Este es el momento en que todos vamos regresando a nuestros lugares de origen con nuestras familias. Ahora, colapso económicas mundial. ¿Cómo podría producirse? ¿Qué estamos viviendo hoy día aparte de las catástrofes naturales? Que no se difunden, lamentablemente. Hay que meterse en ciertas páginas mundiales para difundir las para ver lo que está pasando en el mundo. A nosotros no nos ha pasado nada todavía, pero ya nos va a pasar muy pronto. Pero en este momento estamos viendo un caos social muy fuerte. No solo en Chile, sino que en distintas partes del mundo. Y este caos social va a aumentar muchísimo el próximo año, va a ser generalizado. ¿Qué significa eso? Un caos social significa la caída de la economía. La caída de la economía significa cesantía, significa hambre, más que ahora significa guerra, más que ahora. Entonces, todos esos señales están descritas en la Biblia. Por eso, al hermano Antonio de Sevilla, de España, le fue dicho, cuando todo parezca perdido y que ya nada ni nadie pueda arreglar este mundo desordenado y confuso que ha creado el hombre, moderno, instigado por el enemigo, el enemigo que habla el vidente es el anticristo. La modernidad es instigada por él. Entonces es cuando actuará Dios, según lo dicho en las profecías de las sagradas escrituras y en los avisos que mi divino hijo y yo venimos dando a esta humanidad cada día en diferentes lugares. Este es un mensaje que le dio la Virgen en confidencias al señor hermano al hermano Antonio de Sevilla en España. Pero lo mismo que os digo una cosa desagradable, os digo otra agradable. Para quien desee escuchar mi voz y la de mi Santa Madre y vuestra, cuando todo parezca perdido, la gente para la gente honrada, para los justos, porque el hombre injusto y equivocado así lo querrá, Dios en su infinita misericordia, y aquí entramos al tema que vamos a tratar hoy día, injusticia, así lo permitirá, Llegará el gran aviso a toda la humanidad, que es una gran advertencia a todas las conciencias en donde cada persona humana, por muy embrutecida y materializada que está, se va a dar cuenta que viene de Dios, crea o no en Dios, va a saber que eso es de Dios, porque es algo sobrenatural, muy grande, nunca visto. Entonces, crean en Dios o no crea, se verá inmersa en la luz de Dios, en el fuego de su amor y experimentará el estado de su alma y el juicio particular de Dios como si en ese momento muriera, pero no morirá, salvo, por supuesto, algunas excepciones por la impresión y el dolor de sus pecados. Las personas que tengan sean muy malas, que hayan cometido muchos. Por ejemplo, los sacerdotes que han cometido muchos pecados, especialmente contra los niños, que es el pecado más grave que se puede cometer, tal como lo dice la Biblia, probablemente en ese momento van a morir. Y su destino no será el mejor, se los aseguro. Entonces, pero las personas honestas, las personas justas, las personas que se preocupen no solo de sí mismas, sino que se preocupen también del prójimo, y que no vivan solamente para sí mismos y su familia, sino que también se preocupen un poquito de los demás, ellos no tendrán que tener miedo. Entonces comenzarán los eventos. Entonces comenzarán los últimos tiempos en plenitud, con un aviso a todas las conciencias de los seres humanos. Esto será el fin del tiempo de la misericordia. Marcará el fin del tiempo de la misericordia. Se acabó la misericordia de Dios... Y después de ese momento vendrá la justicia de Dios. Dios es también justicia. Las iglesias jamás nos hablaron de la justicia de Dios. Ellos nos hablaron de la misericordia y el amor, porque así podían hacer ellos lo que querían. Con un milagro para toda la humanidad, donde ya cada uno sí será consciente del bien y el mal que escoja, para que los ángeles puedan separar la cizaña del trigo a la cizaña echarle al fuego eterno y al trigo llevarlo a los graneros celestiales. Cuando llegue el gran castigo anunciado con los tres días de tinieblas, después vendrá el triunfo del corazón inmaculado y Satanás y sus secuaces serán encadenados en el infierno y Jesús reinará en la tierra con sus escogidos hasta el juicio final. ¿Tendré yo que venir a despertarlos? dice Jesús. Pregunta Jesús al, al vidente y dice él mismo, responde, sí que vendré, en verdad, pero no vendré solo. Conmigo vendrá el Espíritu Santo Paráclito que os dejé, pues después de subir resucitado al cielo. Él alumbrará las conciencias que están dormidas y purificará con su fuego las corrompidas. Verán sus errores y desvíos y llorarán amargamente el haber profanado lo más santo sin ningún respeto a mis palabras, y caerán al suelo de rodillas pidiendo perdón por no haber adorado al santo, santo, santo, Dios de los ejércitos celestiales, al Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que viene y el que ha de venir. «Sí que vendré, hijos míos, como os he prometido», está escrito en las Sagradas Escrituras en varias partes, y en San Lucas, porque ya apenas queda fe en la tierra. Será como un nuevo Pentecostés, para que para el que mi Santa Madre y vuestra tiene preparado ya a sus discípulos y apóstoles que son los que de verdad y con toda ansiedad están esperando mi venida intermedia y gloriosa. El que quiera entender y creer, que entienda y crea, hijo mío, porque nuestra misión es anunciar el reino de Dios y no callarnos, Después cada uno es responsable de lo que oye, cree, hace o deja de hacer. Bueno, ahí vamos a comentar algunas cositas. Sí, por supuesto. Por supuesto. Muchas gracias, Claudio, acá en estudio 3. Vamos con las preguntas. Jorge Alfonso Espinosa te dice, "Bueno, ahí cómo reconocer al anticristo entre tanto líder falso? ¿Será algún tipo de religión en particular? Como es? es que el diablo tuvo un hijo con alguien?" ¿Nos podría explicar ese tema? Y segundo, si la Iglesia ya maneja este tema, pregunta Paulina Espinosa, que está en sintonía, si era Paulina, me dice, si la Iglesia ya conocía este tema, ¿por qué no lo dicen antes? ¿Qué quieren de nosotros? Mire, eh, querido auditor, voy a contestar primero la segunda pregunta porque es de respuesta más breve, no porque... por otra razón... Eh, la Iglesia Católica sabe del Anticristo, por supuesto, pero pero no se imagina que el Anticristo está entre nosotros, no se imagina que la Iglesia está en manos del Anticristo y ellos, la Iglesia Católica, que es una herramienta de poder para controlarnos, igual que los partidos políticos, igual que todos, que todas las religiones que están lejos de Dios, eh no les interesa que nosotros sepamos nada. ¿Cómo vamos a ir al templo si, si, si somos espiritual y tenemos conocimiento? No, nadie va a ir. Solamente van al templo los ignorantes, los que creen el dogma y rezan, y, y no se cuestionan, no se preguntan nada, hacen lo que está escrito, lo que se les ha dicho desde tiempos inmemoriales, y punto, y de generación en generación. Si ustedes van a una iglesia, se van a dar cuenta que hay pura gente muy mayor, Porque la gente muy mayor sigue las cosas por tradición y no cambia. No, es que, es que bueno, es que desde chica lo he hecho, es que mi mamá lo hacía, es que mi abuela lo hacía. No, nos han dominado, llevan 1.700 años dominándonos. Entonces eh, la iglesia cayó en manos del demonio hace 1.700 años desde que comulgó con el poder. Dejó de ser perseguida y entonces cayó en manos del mal. Eso lo comentamos en alguna oportunidad ahora por eso que no nos, no nos van a decir nunca de eso si usted le, le, le, le habla del anticristo un sacerdote va a abrir unos ojos inmensos pero le va a decir no esas es cosas de esas es cosas no en es mil años más seguramente le van a decir eso Créame, le van a decir eso pero nunca le van a decir nunca le van a hablar del anticristo salvo que sea un sacerdote misionero un verdadero sacerdote Como hay pero muy muy pero muy poco contado con los dedos de una sola mano en, en un país si es que soy muy generoso vamos con la primera pregunta la primera pregunta nos decía el auditor que era, era más bueno el anticristo se va a presentar al mundo como un hombre de paz Lo que yo les digo es la recopilación de muchos, muchos profetas y de los últimos tiempos que han hablado de este tema. Él se va a presentar en un ambiente, cuando haya guerra, él va a traer la paz. Muy fácil, pues si él domina el mundo y domina a los líderes mundiales, va a aparecer como un hombre que va a impresionar, va a aparecer en la televisión abierta, con grandes, en todas las grandes cadenas de televisión del mundo. Y se va a proclamar a sí mismo como un hombre de paz. Va a parecer muy bueno. Va a hablar de Dios. Va a hablar de Cristo. Pero no puede hablar de Jesucristo. Porque si no, su padre, Satanás, lo destruye. Satanás sabe que va a perder Dios el control del mundo porque sabe que Jesucristo pronto va a venir. Pero el anticristo que es su hijo es engañado por su padre Satanás incluso y él cree que va a ganar. El anticristo cree que va a ganar. Que cree que Jesucristo nunca va a venir y él va va a poder gobernar. Ahora, ¿cómo vamos a reconocer al anticristo? Cuando esté promocionado por todos los países del mundo y en la televisión abierta y en las cadenas de televisión ese nunca va a ser Jesucristo. Y si usted quiere saber exactamente cómo no ser engañado por el anticristo, tenemos que leer la Biblia, que ellos la quieren eliminar porque ahí está exactamente la receta para combatir al demonio y al anticristo. Entonces, ahí sabemos en la Biblia cómo va a venir Cristo Cristo va a venir del cielo No de la tierra El anticristo que nos, nos va a presentar Como un hombre de paz la televisión Va a aparecer en la tierra En alguna parte va a aparecer Y va, va a ser promocionado Por las más grandes cadenas de televisión Por los más grandes líderes mundiales Para que la gente crea Que él es Cristo De hecho los judíos Para los judíos Él va a ser su Mesías Y probablemente ahí es probable que ahí mismo se presente el anticristo en Jerusalén. Pero eh, el verdadero Cristo, y ahí donde no nos podemos equivocar con el anticristo, usted desconfíe hasta que vea aparecer un ser del cielo con gran potencia y gloria junto a millones de naves extraterrestres junto a él y además en ese momento va a ver usted que las personas enfermas todas sanan, en el mundo. Todas las personas sanan, sin excepción. La enfermedad que usted tenga, diabetes o, o, o hipertensión, o, o las personas que estén al borde, en la UTI en, en un hospital, todas las personas van a sanar. Las personas que tengan síndromes de alguna de estas enfermedades que, que son degenerativas, que se van, que no tienen remedio, Todas las personas van a sanar, todas, sin excepción. Y van a resucitar todas las personas en el mundo que hayan muerto en los últimos tres días. Ahí tiene usted una muestra inequívoca de que ese que está ahí es el verdadero Cristo. Y por, y por eso que la Escritura dice, y lamentarán todas las tribus de la tierra, porque ahí... Los, los poderosos se van a dar cuenta que es el verdadero Dios el que viene y se van a arrastrar como gusanos en el suelo para buscar el perdón, pero no lo van a encontrar. No lo van a encontrar porque también tiene que venir la justicia. Con quien ha hecho el mal sistemáticamente tiene que ser tiene que haber justicia. Y si no hay justicia aquí en la tierra, tiene que haber justicia en alguna parte. Entonces, Dios le va a dar la justicia que ellos necesitan la dura justicia que ellos merecen una sí, adelante Juan Mesa, estoy escuchando el programa me interesa mucho lo que está hablando este señor ya que se acerca la Navidad ¿por qué algunos dicen que Jesús verdaderamente no nace en esta fecha? ¿y por qué tendríamos que estar celebrando una celebración que no se conmemora realmente en esta época? efectivamente, querido auditor eh, Jesús nació en eh, por los estudios que yo, eh, por lo que yo he leído, nació un 6 de abril. ¿Por qué se conmemora la Navidad en esta fecha? Está relacionada con dioses antiguos paganos, con, con mitra, con diferentes deidades antiguas que eran, no eran de dioses realmente, pero... Eh, la iglesia católica lo puso en esa fecha para eh, homologarlo con todos los otros dios y esa es la influencia de romana la influencia del poder romano eh, entonces la navidad el espíritu navideño si bien es cierto se presenta en esa época por la influencia de la conciencia colectiva pero en estricto rigor, la fecha de nacimiento de Jesús no fue el 25 de diciembre. No, definitivamente no. Tiene usted razón. Bueno, seguimos entonces. Antes de, de la aparición de este gran aviso, o, o del comienzo de este aviso, ya vimos algunas señales que van a ocurrir, antes del aviso, el aumento de las catástrofes eh, en forma notoria, que la gente la va a notar nadie nadie va a quedar eh, eh, nadie va a quedar in inmune a, a este tipo de a un, a un aumento notorio de catástrofe natural en todas partes del mundo, va a ser notorio todo el mundo lo va a decir, lo va a sentir y se va a dar cuenta pero antes del, del fenómeno ese va a haber según la, la la santa Faustina Kowalska, habrá una gran cruz en el cielo, que es la señal de la justicia divina. La vidente de la divina misericordia recibió el mensaje de Jesús que una cruz supuestamente sería vista en el suelo, en el cielo, perdón, antes que Él llegue como juez. Su gran luz provendrá de las aberturas donde las manos y los pies del Señor fueron clavados iluminando la tierra. Esto es lo que el Señor le dictó escribe esto antes de venir como juez justo vengo primero como rey de la misericordia o sea este este aviso es cuando viene como rey de la misericordia antes de que el día de la justicia llegue, se le dará a la gente una señal en los cielos que es esta gran cruz Ahí se presenta porque es un acto de misericordia, es un juicio emborrador, yo tengo la posibilidad de enmendarme rumbo, yo he cometido muchos pecados, me voy a ver como Dios me ve, no como yo creo que soy, yo creo que soy bueno y sin embargo Dios me ve como soy y no soy tan bueno. Entonces, ahí me voy a ver como realmente soy. Entonces, es un acto inmenso de misericordia porque voy a tener la posibilidad de, al darme cuenta de la presencia de Dios, desmendar mi camino y salvarme. Entonces, desde ese punto de vista, a pesar de que va a ser brutalmente eh, atemorizador, porque va a ser muy fuerte, es un tremendo acto de misericordia. <coughs> Toda luz de los cielos se extinguirá y habrá una gran oscuridad sobre la tierra. A continuación, la señal de la cruz final que se verá en el cielo y desde las aberturas donde se clavaron las manos y los pies del de Salvador, saldrán las grandes luces que iluminarán la tierra por un periodo de tiempo. Esto se llevará a cabo poco antes de los últimos días. Esta señal de la cruz aparecerá en el cielo cuando el Señor vendrá para juzgar. La versión de que un día una señal aparecerá sobre la tierra para indicar que el Señor viene a poner de manifiesto el trabajo que se completó en la cruz se puede leer en Mateo 24, 29, 30 donde menciona el retorno del Señor precedido por el signo más grande en la historia del planeta. ¿Cuál es el signo más grande? La gran señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es? La cruz. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá la luna notará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias celestes serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, la cruz, y la, se golpearán en el pecho todas las tribus de la Tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. En realidad vendrá en una nave, una nave especial, la nave ya que es la nave del arcángel Miguel ahí vendrá él esto es una una aberración diría un sacerdote lo que estoy diciendo pero ya lo van a ver ahora otros videntes ah esto de la cruz es importante en este antes del aviso vendrá y aparecerá una cruz luminosa blanca los cielos pero después el de los días de después de los días de en el tiempo de la justicia divina del, del castigo digamos del, de, lo, de los que no se conviertan a dios vendrá una cruz roja en el cielo y eso marcará color rojo sangre y ahí vendrá la justicia de dios ahí será el fin de la civilización, como la conocemos. sí Aquí está, Lorena Agustamante te dice, hola, ¿qué tal? Estoy escuchando el programa atentamente. Me llama profundamente la atención lo que plantea este señor me llama la atención, me dice, ¿de dónde saca esta información? ¿Dónde se puede leer? ¿Dónde uno puede informarse? Sí. Aunque eh, finalmente me cuesta creerlo porque, es bueno como él dice, sido dogmática toda mi vida. Pero si estamos viviendo un proceso de cambio y de elevación de la conciencia, como lo he visto, ya sea en mi país o lo que está ocurriendo actualmente en el mundo, quién se opone finalmente a que la gente despierte y por qué hacen lo que sea yo he leído incluso que hay este proyecto como el blue pin de crear imagen holográfica sí. para querer manejarlo nos podría sí. explicar eso sí claro el proyecto blue Bean efectivamente es un proyecto eh, patrocinado por la elite illuminainti y el anticristo para crear una falsa invasión y una, una falsa retorno de cristo para presentar al anticristo eh Pero me parece muy muy honesta y, y, y muy interesante su pregunta, querido auditor. Porque usted, yo no le pido que me crea, no me crea. Yo solo le pido que me escuche. Pero yo le puedo dar información. Por favor, lea las apariciones de la Virgen en Garabandal. Ahí puede encontrar el, la mayor información sobre este fenómeno que va a ocurrir, que le estoy hablando yo, que es el Gran Aviso esa aparición no es reconocida por la Iglesia Católica. <risa> a pesar de que el Padre Pío, que era un verdadero santo, sí la reconoció. Eh, pero también lea a Sor Faustina Cobalca, lea a Alma Pequeña, mensaje ponga ahí en el buscador mensajes de Alma Pequeña. Y ahí, querida auditora, usted que me, me, me habla con mucha honestidad y me, me conmueve incluso de que yo la invito a que no me crea pero que por favor usted a informarse sobre ese tema en donde yo le estoy diciendo y usted solita porque en su interior algo le va a decir porque se nota que una persona instruida algo le va a decir que esto está bien y esto está mal esto es creíble o no es creíble léalo, infórmese Y después usted misma va a sacar su propias conclusiones. Apariciones de la Virgen en Garabandal, mensajes de Alma Pequeña. Eh, después eh, mensajes de... ...Dosulé. Es una aparición de, de la Virgen en Dosulé, en Francia. Después eh, otra aparición importante que habla del aviso... Bueno, algo se dice del Tercer Secreto de Fátima, pero eso no lo va a encontrar muy fácilmente. Pero hay muchos videntes que hablan del aviso. Ponga usted en el buscador el gran aviso. Y usted se va a sorprender, querida auditora, toda la información que hay. Póngalo. Ahora mismo y se va a dar cuenta. Y si quiere después me, me vuelve a preguntar. Muchas gracias por su pregunta. Me parece muy importante. Ya, entonces seguimos. Videntes del siglo 20 han retomado estas profecías, como es el caso de Felicia Sistiaga de Limbe, que tuvo apariciones de la Virgen María y Jesús en 1941 hasta 1988. Jesús le dijo, antes del castigo os daré un aviso. Se alumbrará el cielo con una gran cruz, que al descomponerse producirá una intensa luz blanca, de tal fuerza que incluso impedirá ver el sol. ¿Se puede imaginar una, la intensidad de la luz que a pleno día esa luz nos impida ver el sol? Póngasela, imagínenlo nomás. Entonces, a continuación, un viento ardiente azotará toda la tierra. Muchos morirán de la impresión, pero no porque reciban un daño físico, sino de, de susto. El bidete español llamado Alma Pequeña menciona esta cruz en el cielo con la quinta señal antes del aviso. La gente verá cosas asombrosas en el cielo y por la noche en el cielo verá un gran crucifijo viviente. Una gran cruz blanca aparecerá en el cielo y todo el mundo se maravillará de su tamaño y de la duración de su visibilidad. Las 24 horas durante la semana anterior al aviso. Aparecerá una gran cruz blanca en el cielo como signo de mi redención y misericordia para alumbrar vuestras tinieblas espirituales. Por eso comenzaréis, sentir, comenzaréis a sentir el efecto de vuestros pecados interiormente, sobre todo los que no están confesados o de los cuales no hay arrepentimiento. Muchos verán espíritus malignos con imágenes, así como ángeles y santos. Serán visiones según las conciencias espirituales permitidas por Dios para preparar las almas al gran aviso. Durante toda esa semana, la cruz en el cielo permanecerá durante siete días y siete noches, por lo que podéis comenzar a contarlos, pues al final de los mismos comenzará el gran aviso con la gran niebla blanca. Ahora, dijimos que sobre el aviso de Dios daríamos algunos detalles algunas señales la primera señal antes del aviso será la huida del Papa de Roma y su falso entierro y un nombramiento del de otro papa, antipapa o, o papa falso, por el método no canónico, no habitual, que eso fue una profecía de San Francisco de Asís. Después la otra señal será el colapso en la bolsa y el pánico financiero mundial. Otra tercera señal es el comienzo de la guerra, empezará la guerra, no nuclear, al principio será una guerra convencional. La cuarta señal será la huida de las aves y todos los animales de la naturaleza. Tendrán un comportamiento extraño en los animales y nosotros lo veremos, lo detectaremos. La quinta señal es la gran cruz blanca de la cual estamos hablando durante siete días y siete noches. La sexta señal, las noticias del cometa o el asteroide que se acerca. Y durante el aviso, la séptima señal, que es el comienzo del gran aviso con la gran explosión y la nube blanca que cubrirá toda la Tierra. Después después de eso vendrá, como tenemos poco tiempo, vamos a mencionarlo muy brevemente, el gran milagro para confirmar que este aviso fue de Dios, para definitivamente tomar posturas falsas o con Dios o con el Anticristo y luego de eso vendrá la guerra nuclear y hasta ahí hasta ahí nomás llegaremos pero afortunadamente la guerra nuclear será impedida va a haber el disparo de una o dos bombas nucleares nomás porque los seres extraterrestres los seres de luz intervendrán parando todos los sistemas y dirán se acabó el juego porque ahí ellos no están violando el libre albedrío nuestro sino que nos, nos dejan el libre albedrío hasta ese punto pero con el alma nuclear no, nosotros corremos el riesgo de destruir el planeta no sólo la civilización humana sino que el planeta y al destruir el planeta podemos destruir el sistema solar y eso la Confederación Intergaláctica no lo va a permitir entonces ahí se produce la intervención divina, la intervención de los seres de luz que toman el control y viene... No, nos queda muy poco para seguir hablando. Ya, vamos con la pregunta. De parte de la señora Hilda Puebla, que estoy realmente impactada con este programa, me llama profundamente la atención... Y este caballero que está hablando, sinceramente, aborda muchas de las preguntas que durante toda mi vida me he hecho y que muy pocos se han atrevido a, a contestar o darle respuesta. ¿Qué son los seres del luz? ¿Y qué es eso de la Confederación Galáctica? Y si preguntas Jesús era finalmente un extraterrestre y pertenecía a esta confederación? <risa> Jesús es el comandante en jefe de la Confederación Intergaláctica, pero Jesús es el y Jesús es, a ver, vamos a, a definirlo correctamente. Jesús es el ser puro, más puro que hubo en este que fue preparado para albergar al ser Cristo, que es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios único. ¿Por qué, querida auditora, usted que debe ser una persona instruida por las cosas que preguntó? Eh, si usted se pregunta, ¿cómo es posible que la Biblia cuando habla de Cristo, cuando por ejemplo en la Semana Santa hablan de la resurrección, dice que Cristo es yo soy el alfa y omega, el principio y el fin de todo. Y a usted le dijeron que Jesús nació un 25 de diciembre como un hombre en un pesebre. Entonces, ¿cómo cómo se concilian esas cosas? Jesús es era un ser puro que fue preparado por los ángeles por mucho para albergar un ser divino que es el Cristo, y ese ser al albergar a Cristo, recibir a Cristo en el bautismo del río Jordán, se transformó en Jesucristo, entonces, Cristo es el hijo del Dios único, Jesús es el hombre o el, o, el, o el instrumento para albergar el Cristo, que es la manera como como Dios llega a la Tierra. Porque Cristo solo no puede llegar, es demasiado potente. Entonces tiene que neutralizarlo otro ser puro, que no es tan puro como Cristo, pero sí de alguna manera lo neutraliza y, y de esa manera puede manifestarse acá. Es un proceso único lo que vivimos hace dos mil años la posibilidad de que, que, que lo más elevado de Dios llegara hasta acá, a la Tierra. Y lo rechazamos, <coughs> lo crucificamos. Entonces, <coughs> los seres de luz están en la quinta dimensión. Jesús está en la sexta dimensión, Jesucristo, perdón. Y el Padre Dios está en la séptima dimensión. Y sobre eso está el Espíritu Santo, que es la inteligencia cósmica universal. Pero después de, de la quinta dimensión que son los seres de luz, que es que se mueven a la velocidad del pensamiento y aparecen y desaparecen a voluntad, eh, están los seres extraterrestres que son los que andan en naves que nosotros vemos siempre en distintos lados y que se que se materializan y desmaterializan también, pero son son de menor nivel y después estamos nosotros que somos los sede de tercera dimensión entonces <coughs> Jesús no es un extraterrestre Jesús es un terrestre extra que fue capaz de albergar la divinidad de Cristo esa es mi respuesta bueno Entonces, estábamos hablando de que viene un milagro para confirmar. Porque mucha gente que era impactada, que eran atontados, diría yo, transformados, absolutamente eh, consternados después del aviso. Y lamentablemente el hombre con su mente, la mente que es venenosa, Envenena, se envenena fácilmente cuestiona entonces va a empezar a preguntar si será de Dios o no será de Dios lo que vivimos porque el, el anticristo nos va a decir o los medios de, dirigidos por el anticristo nos van a decir que esto no, que fue una cosa de tecnología, van a dar una expresión científica van a llevar expertos a la televisión como siempre lo hacen van a producir un show mediático espectacular Y van a convencer a muchos de que eso fue una cosa tecnológica, que no tiene gran que ver con Dios. Entonces, van a producir dudas en mucha gente. No en todas, pero hay unos que efectivamente van a creer. Pero los que duden, Dios, en su misericordia que no es extrema, nos va a mandar otro evento que se llama el milagro. qué va a ser... Un, una cosa que quien la vea va a saber que es de Dios, va a ser tan grandioso como la resurrección de Cristo, casi tan grandioso como eso, visto en todos los lugares donde se ha aparecido la Virgen, efectivamente, en los lugares verdaderos. Y aquí, en Peña Blanca, va a haber también el milagro. Y ahí la iglesia se va a arrastrar, se va a golpear la frente en el piso y se va, va va a reconocer lo que hizo y va a tratar de de arrepentirse, pero ya va a ser tarde. Ahí va a aparecer una fuente de agua, fue dicho, una fuente de agua que va a curar a todas las personas que vayan a la aparición y de cualquier enfermedad. Eso va a ser lo que se lo que vamos a ver aquí en Peña Blanca cuando se produzca este evento, y ese evento no es tan lejano, créame, querido auditorio. Bueno, eh, vamos, eh, después de eso, hablábamos del gran milagro, para confirmar, después viene la guerra nuclear, pero que va a ser impedida por los seres de luz, que van a parar todos los sistemas, y van a evacuar, querida auditoria, querido auditor, a los niños menores de 14 años, porque no tienen discernimiento, no tienen cuerpo mental individual, por lo tanto son puros. A pesar de que los niños hoy día pues pero pero pero no tienen el discernimiento y por lo tanto no son sujetos de juicio. Entonces van a ser todos evacuados. Van a ser salvos. Y de ahí los justos y las personas buenas también van a ser evacuados y el resto que va a ser la mayoría lamentablemente no va a ser evacuado y tendrán que vivir la dura justicia la mano tendrán que sentir la pesada mano de la justicia divina y Sor Faustina decía que Jesús le había dicho que su misericordia era tan grande como su justicia pero los ángeles tiemblan ...al ver ese día y al pensar en ese día, el Día de la Justicia... ...porque será muy duro. Así que eso es los son los eventos que nos esperan. Esto es un, un tema que lo vamos a seguir tocando porque es, tenemos que profundizarlo. Yo hoy día lo toqué así, muy por encima, porque tengo que ir to tocando unos temas en paralelo... ...y después, en la medida que se vayan presentando los eventos ahí vamos a profundizarlo lo que más podamos adelante pregunta Carito Hurtado dice oye, el programa me llamó tremendamente la atención es decir, lo que ocurrió en Chile ya estaba se visualizaba que venía ¿y qué se esperaba para el 2020 aún Claudio? bueno, para el 2020 yo no, no soy pitonizo ni, ni tarotista, ni mucho menos pero, pero sí, siguiendo la lógica de los eventos que sabemos que vienen Eh, el caos social va a generalizarse completamente en todo el mundo va a empezar a caer la economía tal como lo estábamos conversando va a aumentar el hambre y, y es probable que haya guerra ¿no? no sé si va a empezar la guerra no lo puedo hay guerras localizadas en distintos países pero una guerra más general eh, todavía no Pero sí hay muchas cosas que muchos rumores de guerra en todas partes podemos hablar un tema del de tema de la guerra que eh, está muy fuerte y, y, y en lo inmediato le aseguro yo con certeza absoluta de que el caos social va a ser generalizado eso sí y este tema que estamos viendo en chile querido auditor no crea como muchas personas que dicen no pero cuando se normaliza todo no, esto no se va a normalizar nunca más nunca más Aunque crea que estoy loco Esto nunca más se normaliza Esto va a ser siempre peor Porque son las energías Las energías son muy fuertes Y entonces la gente no está preparada Y revienta de alguna manera Entonces eh, Este proceso es un proceso Irreversible Para desatar Finalmente el apocalipsis Que va a permitir Que no salvemos Porque en este momento sin el apocalipsis no nos salvamos. Bueno, queridos auditores, eh, los tenemos que dejar, que estamos en la hora, así que muchas gracias por escucharnos y esperamos contar con ustedes la próxima semana a esta misma hora. Muchas gracias. Bueno,